la zona Cero. Y si esta música no la escucharía el Papa eh, el Papa Francisco que ha sido entrevistado hoy Porque ha dicho en una entrevista con Jordi Evole en Salvador que, excusa, música clásica, bueno, se equivoca también en algunas cosas, A Emmanuel hay muy buenas. María Purísima. Sí, pecado concebido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 Totalmente contrario a lo que han dicho todos los papas no, no, anteriores. No, no, no, en absoluto, de verdad que sí, no. Pero, la, sí. trampa, la trampa Hombre, está, y él lo dijo. Favor. Y además, eh, lo pas que pasa temo que Evole no, no, no, no supo No seas pillarlo. más papista que el papá. No no, no, no, no, si te lo explico, para que lo entiendas. Papá, no hay padre, ningún problema verdad, el... con ser homosexual, con, como lo decía él, la influencia, la inclinación, con sentirse homosexual, tendencia, tendencia. la tendencia. No hay ningún problema con eso. El problema es el ejercicio.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 El ejercicio no... No, no, claro, no, no, no. no, pero eh, ahí es donde había que preguntarle. Eh, eh, la iglesia no permite el ejercicio, veces... salvo que sea reproductivo, entre un hombre y una mujer. Exactamente, o sea que, claro. entonces no hay ninguna discriminación con los homosexuales dentro de la iglesia católica. Hay exactamente el mismo planteamiento que con los heterosexuales, pero como solo puedes hacer gañaca para tener hijos, como los homosexuales no pueden tener hijos haciendo ñacañaca, pues no pueden hacer ñacañaca. Y pues, ya está, el fin del de problema, no tiene que ver con la teología...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 ...pensarlo es. de una forma muy distinta. Yo, de yo todas maneras, quisiera... Pues, ser... ...a las familias católicas conservadoras... Claro, ...tradicionales. Hombre, y no para no, no va a ser a los musulmanes. ¿no? es un problema en muchos casos. Y, y, de todas maneras, me gustaría una, poner una en solfa... Una de las cosas que sí me ha parecido... ...a propósito de eso que comenta Manuel... ...es que lo que ha dicho lo que ha dicho... ...nos puede gustar... ...a mí, a ti... ...a Silvia, a Juanjo... Oh. ...pero igual...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 El dogma no católico, como decir, todos los dogmas, ver, se pueden ¿no? romper, se pueden no, no, quebrar, no, no, se no, pueden tirar a no. la basura, y hoy se puede decir pero uno, entonces, y mañana legitimidad dos. legitimidad te queda? Porque Ninguna. ¿A entonces... la Iglesia Católica qué legitimidad no, le queda? Pero, la legitimidad es de lo que diga humana. en el futuro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 ...reivindicando la pobreza... ...y luego tenías a, los, a, a otra serie de... de ...puedes tener el Opus y ...puedes tener otra serie de órdenes... Que, ...que van buscando la teología del progreso... ...que es otro concepto totalmente... ...y la propia y, iglesia ha evolucionado si no, sapar, ...si no se hubiese quedado no se en los primeros, primeros siglos... ...todo lo Yo, que sean cuestiones sociales... Es lo que es tú quieras... Elástico, ...pero es muy de dogma... ...no, la, una mujer no ¿Cómo, está, ¿cómo se nota se, Manuel que te gusta la teología?...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 Muy rápidamente, una nota de 1 a 10 al Papa sobre humanidad. Manuel. Pues un 5, porque entiendo que está limitado, aunque me quedo con frases como el miedo es el material sobre el que se edifican las dictaduras y por ahí tendría mucho más recorrido. Josep. Le doy un 9. Juanjo. Sí, yo también le pongo una nota alta. Ya, me caro, que esa es prácticamente correcta. Bueno, tiene, tiene que mejorar, venga, venga, vamos a ponerlo. Yo, tiene sí, que yo un 9, sí.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 A ver, la cara que tiene. Este tiene cara de... Ah, bien, ah, bien. Si miente, un polígrafo. Según este algoritmo. Un polígrafo que... A, mí, Juanjo, a... si hay una cosa que me, me, me gustaría saber y es, has hablado de, de, de cómo eh, este ciberjuez, para entendernos, ha sido acogido entre el público. Pero ¿y la abogacía? Es decir, los profesionales de la justicia están...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 que la Fuerza Aérea eh, venezolana nunca impulsó una iniciativa de aperturismo sobre el tema OVNI como, como han hecho otros países en América Latina. Y luego el comentario ese de atribuir a la crisis política esto de los OVNIs y tal, los OVNIs han visto siempre en Venezuela y en todos lados... Sí, siempre se ha dicho de humo por, por eso claro. he hecho vale. la precisión de que eran los círculos escépticos. Claro, eh, claro, el, las tonterías de siempre, no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 Los trajes que se utilizan ahora, los trajes de vuelo en este paracaidismo extremo, él también terminó muriendo unos años después cuando estaba diseñando unas... A oh, mí no me invites oh, a eso, ¿eh? Lo está, lo está te te, agradezco, te pero, agradezco la invitación, pero creo que, es que no, me, es no me va a quedar bien el traje. Es parecido a volar que podemos experimentar los seres humanos por el... Sí, sí. Como pues, comercial, como a, comercial. Como sí. las hay algunos, Pero, ¿eh? pero dura, dura muy poco el vuelo, porque sí, sí, sí, sí. Lo, bueno, Te garantizo que lo poco que dura se te hace muy loco.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 Tú empiezas a contar de 1 a 20, imagínate que estás suspendido en el aire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 Esto me recuerda a cuando los catalanes dicen que todos han nacido allí, todos los expertos pues, eh, más y todos menos, los científicos. o menos. Y aquí decía además que, bueno, la teoría de las ondas gravitatorias... Que pronto pero te corrijo, ¿eh? no son los catalanes, son los independentistas. Ah, vale. <risa> Porque todo el mundo sabe que todos nacieron en Galicia. Ahí estamos. Claro. <risa> pues decía, bueno, este que, la, que esto, que la teoría de las, de las ondas gravitatorias... Oye, que pronto... a mí si me permitiese también decir, es un tópico, no lo dice nadie, pero bueno. Bueno, bueno sí, es, el no algunos, es el Instituto de Historia eh, fantástica no, pues, y fabulada. Sí, que, pero, pero <risa> no... no, no o sea, y que no, recibe no una no jugosa hagamos, eh, subvención, ¿eh? Y, sí, y... y no hagamos una... Pues yo la política de, de eso, porque... Yo veo no... bien yo a la subvención, ¿eh? Sí. Para ese instituto, pues es muy divertido lo que hacen, y eso hay que pagarlo, el humor también hay, sí. que, hay que pagarlo. <ríe> a todos. Entonces, lo decía, que la teoría de las ondas gravitatorias decía que pronto debería ser bautizada como ondas de Modi, en honor al primer ministro de la India, que es el que está actualmente, y que es ultra, ultranacionalista también. Por último, es que ya... Es que esa es la clave de la cuestión, Sí, pero cuánto, espera, espera que... porque hay sí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 Gracias. Bueno, a... lo decía también con el eh, Big Bang, ¿no? Eh, Uri Geller, si alguno se ha perdido, Uri Geller se hizo fue famoso...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 El de, el de influir eh, psicotrónicamente o telepáticamente sobre las personas. Y hay anécdotas muy llamativas en ese sentido que, eh, si bien no, no es el caso de Uri Geller, que ha estado en experimentaciones, él, él mismo trabajó, eh, y creo que lo recordábamos aquí hace unos meses, en, el, en la solución del, uh, del asesinato de John Fitzgerald Kennedy cuando la CIA le contrató. No, no, pero.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 No sabemos si es a causa del Brexit o no, pero el caso es que no lo está experimentando. Yo, yo estoy buscando, creía que lo tenía aquí, el teléfono de Geller, y si queréis le llamamos y le preguntamos, ¿eh? Ah, ah. Ya le preguntamos ah, directamente, Juanjo, sí, sí, sí. le puede decir a pero ¿qué va a No, pero él pues, pues, ya sabrá que le vamos a llamar. Pues Esto es venga, absurdo. Sí, es voy llamando, voy llamando. Eh, habla Así español, te lo coge? habla español. No, no, no, no. Habla, habla, chapurre un poquito de mexicano, pero no lo suficientemente. Bueno, por cierto... Oye, es el mismo idioma, ¿eh? eh. Geller, Geller está eh, condenado con sentencia firme,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 En el mundo real está más complicado. No, eso, sí. es, serán virtuales, ¿no? En Internet son virtuales. Eso díselo al superjuez este de inteligencia artificial. claro si son Depende si son más de 7.000 o menos de 7.000 euros. A esas las indemnizaciones las pagarás en Bitcoin, ¿no? Sí, claro, claro. claro. Bueno, vamos a conocer más informaciones, hermano eh, Carveal, muy rápidamente. En eh, dos minutos, eh, cuéntanos